Capítulo 12. Isaías ve el templo de los postreros días, el recogimiento de Israel, el juicio y la paz milenarios. Los altivos y los inicuos serán humillados a la segunda venida. Compárese con Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra venid oh casa de jacob y caminemos a la luz del señor sí venid porque todos os habéis descarriado cada cual por sus sendas de maldad Por lo que tú, oh Señor, has desamparado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque llenos están de los modos de oriente, y escuchan a los agoreros como los filisteos, y con los hijos de extranjeros se enlazan. Su tierra también está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos, y sus carros son sin número. Su tierra también está llena de ídolos, Adoran la obra de sus propias manos, aquello que han hecho sus mismos dedos. Y el hombre vil no se inclina, ni el grande se humilla, por tanto, no lo perdones. ¡Oh, malvados, meteos en la peña, y escondeos en el polvo! Porque el temor del Señor y la gloria de su majestad os herirán. Y sucederá que la mirada altiva del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Señor será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones, sí, sobre cada una, sí, sobre el orgulloso y soberbio, y sobre todo el que se ensalza, y serán abatidos. Sí, y el día del Señor vendrá sobre todos los cedros del Líbano, porque son altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán y sobre todos los montes altos y sobre todos los collados y sobre todas las naciones que se ensalcen y sobre todo pueblo y sobre toda torre alta y sobre todo muro reforzado y sobre todos los barcos del mar y sobre toda nave de tarsis y sobre todos los panoramas agradables y la altivez del hombre será abatida humillada será la soberbia de los hombres y solo el señor será ensalzado en aquel día y quitará por completo los ídolos. Y los hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra, porque el temor del Señor caerá sobre ellos, y la gloria de su majestad los herirá, cuando se levante para estremecer la tierra terriblemente. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro que se ha hecho para adorarlos para meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de los peñascos, porque el temor del Señor vendrá sobre ellos, y los herirá la majestad de su gloria, cuando se levante para estremecer la tierra terriblemente. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, pues, ¿en qué debe ser estimado?